Otro, ¿vale? Este es otro, este lo bauticé como la bienestarina, la propia bienestarina, y este de los míos, ¿eh? este de los míos, la de, de los tantos discos que yo tengo de, de mi propiedad, o sea, dijo que yo he mandado a traer de África, porque uno dice, este lo traje yo no, pero uno tiene los contactos en África y los manda a traer, okay. la propia bienestarina de la africanista, y programación el propio vaquero es, se llama el propio vaquero el propio vaquero ¿a? puro 45 es puro 45 como te quiero brinista como te quiero ¿a? Bueno, y la petición del público que están escribiendo y escribiendo y escribiendo, vamos nuevamente con la nueva vencedora, caballero.